La UTELPA, el gremio mayoritario de los docentes pampeanos, salió a pedir la suspensión de las clases presenciales ante la situación sanitaria,、uh -huh. epidemiológica que se complica por el aumento de casos de coronavirus. Vamos a hablar de e s e tema con Claudia Calderón, quien es secretaria de prensa de UTELPA. ¿Cómo te va, Claudia? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, vos. Muy bien. Bueno,、eh, contanos acerca de este documento que salieron a, que dieron a conocer en realidad en horas de la mañana y que pide la suspensión en forma temporal y focalizada de la presencialidad por la alta circulación del virus. Sí, nosotros venimos ya trabajando desde hace un tiempo, no solamente en,、eh, a nivel provincial, sino también a nivel nacional con la CETERA. Eh, la setera está alerta en un montón de situaciones que son de público conocimiento, como es、eh, lo que pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que pasa en la Provincia de Buenos Aires y en algunas otras provincias、eh, que están viviendo esta segunda ola de COVID con mucha intensidad. Nosotros、eh, venimos observando el aumento del número de casos en la provincia, veníamos pidiendo una presencialidad cuidada, Que en uno de esos puntos、eh, pedía bajar la circulación de los docentes entre las distintas escuelas que trabajan y también entre las distintas localidades. Hay,、eh, bueno, quienes formamos parte del sistema lo conocemos, pero seguramente todos tienen algún familiar que, que forma parte del sistema educativo y que viaja a alguna localidad o en las ciudades más grandes, como es el caso de, de Santa Rosa o de Pico y de Toay también. Hay una circulación que, que es muy importante, un número de escuelas que tienen los docentes para, para cubrir bueno,、eh, los cargos que necesitan. Obviamente también es una cuestión eh, salarial, eh, la cantidad de, de trabajos y de escuelas que uno toma. Eso ha sido una de las variables que nosotros pusimos como primordial en el cuidado de la presencialidad, pero、eh, lo que observamos estos últimos días y hemos realizado un relevamiento el fin de semana debido a, a bueno, que hay Eh, localidades con, con brotes muy importantes.、Eh, este relevamiento que hicimos casero con cada una de las seccionales no, nos arroja que, si bien los docentes,、eh, el número de docentes contagiados no es、eh, alarmante en la cantidad, sí es alarmante la cantidad de contagios dentro de las localidades. Y、eh, teniendo en cuenta la, la importancia que tiene y la movida que genera en toda la comunidad educativa, sostener la presencialidad, porque implica. Eh, que se movilizan las familias, que se moviliza la escuela, las trabajadoras y trabajadoras no docentes, toda la circulación de la comunidad educativa, en este contexto tan complejo creemos que, que, bueno, que está en riesgo la salud, sobre todo puntualmente en algunas zonas,、eh, por eso hablamos de una suspensión temporal y focalizada, porque además lo que se suspendería sería la presencialidad, pero no. Las clases y, y no la atención a, la, a los alumnos. ¿no? Ahora, Claudia, ustedes、eh, la semana pasada hicieron un informe respecto de un relevamiento de, que habían hecho en, en escuelas.、Eh, ¿Estoy en lo correcto? En realidad, nosotros estamos haciendo、eh, una encuesta, no sé si, si te referís a eso, una encuesta a nivel nacional. La fetera,、sí. bueno, tiene como herramientas.、Eh, Más digitalizadas, estamos haciendo una encuesta que tiene que ver con condiciones de salud en este contexto, que está circulando,、eh, que la tienen los delegados en, en las escuelas y se está relevando esa información. Y por otro lado, esta que hicimos entre el viernes y el lunes,、eh, porque bueno, la UTELPA participó el lunes a la mañana de una reunión nacional donde cada una de las provincias, en el caso nuestra,、eh, nuestro Lilia López, expuso cuál era la situación de la provincia de La Pampa. Eh, y bueno, y ahí mostró、eh, medianamente un análisis de acuerdo a, a esos números que tenemos, que el, lo que arrojan es lo mismo que a r r o j a los datos de salud pública. s í Hay un fuerte crecimiento exponencial en, en algunas zonas como es el norte de la provincia de La Pampa, también Santa Rosa-Tobay y Jacinto Arao, serían como los tres grandes puntos que nosotros vemos. pero... Eh, lo que nosotros estamos solicitando ahora en la Comiset, de la que está participando Darío Muñoz, el secretario de Salud Laboral de Utelpa, es poner en conocimiento、eh, nuestra preocupación, porque bueno, también es, es de público conocimiento el tema de cómo han crecido los contagios entre los jóvenes, entre los niños y también entre los docentes. ¿Hacen algún,、eh, tipo, de, eh, digo, eh, Claudia, ¿hacen algún tipo de autocrítica en el retorno a las clases presenciales? Digo, ¿No fue demasiado apresurado volver a la presencialidad en este contexto? ¿No imaginaron ustedes que la cosa podía complicarse teniendo en cuenta las experiencias de otros países? Digo, era algo que algunos sectores de la docencia, parte de la comunidad educativa, estaba pidiendo, estaba alertando sobre esta situación. Sí, nosotros、eh, en realidad、eh, lo que siempre hicimos fue trabajar de manera organizada y, y de manera de, de consultarle a los docentes. En enero se trabajó con los directivos, la UTELPA trabajó con los directivos y en febrero los docentes volvieron una semana antes. Se planificó ese regreso. Creo que,、eh, es más, los datos arrojan que no hay contagios dentro de la escuela.、Uh -huh. no, los protocolos se aplican de una manera Correcta, no hay falta de insumos. Sí, hemos tenido falta de personal no docente y lo hemos solicitado porque, obviamente, también nuestros compañeros porteros y porteras se enferman y están afectados por el COVID. Entonces, hemos pedido, se ha hecho trabajo en algunos lugares con los municipios、eh, que han acercado personal para ayudar a las escuelas.、Eh, creo que el trabajo fue organizado y consensuado. Obviamente que nunca encontramos el 100% De, de la aprobación ni tampoco tenemos el 100% de la respuesta correcta.、Uh -huh. Creo que lo que nosotros fuimos,、eh, y, y no, no para quitarme el, el peso de hacer una autocrítica, creo que fuimos cautelosos porque siempre pedimos、eh, que fuera、eh, progresiva, que fuera、eh, lenta esa presencialidad y bueno, se fue avanzando en la medida en que los números no arrojaban、eh, los números que se están viendo hoy en los últimos 10 días. Eh, ¿Ustedes le están pidiendo una interrupción de las clases presenciales, una suspensión focalizada? No, nosotros estamos pidiendo una, super, una suspensión、eh, de la presencialidad en aquellas、eh, instituciones escolares, escuelas o localidades. Eso, eso no, no está a nuestro alcance de definir la cuestión estrictamente epidemiológica porque no, no tenemos esa, ni esa responsabilidad ni esa formación para, para decir. Eh, qué lugares, pero sí、eh, en aquellos lugares donde hay una alta circulación del virus y alto riesgo en la localidad, analizar、uh -huh. si las escuelas pueden estar、eh, temporalmente cerradas como una medida paliativa para、eh, bajar los casos.、Uh -huh. Yo creo que esto de las etapas que, que fue planteando tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial de ir restringiendo y、eh, ver qué efectos surtenes, sur,、eh, generan esas medidas, Eh, es algo acertado, entonces la posibilidad de、eh, suspender las clases 15 días, 20 días, un mes, de acuerdo, a lo que evalúe salud, para luego、eh, volver si se puede y bueno, si no, mantener esas medidas siempre preservando la salud de la población. Nosotros、eh, tenemos también otra, otra demanda que es una herramienta que generamos e l año pasado en el ámbito paritario, que es el Acuerdo Paritario 149. donde、eh, se logró minimizar de forma efectiva la、uh -huh. circulación de los docentes entre localidades, entre instituciones y burbujas, y hoy pedimos que nuevamente se ponga en vigencia el inciso B de ese, de ese acuerdo paritario que restringe la cantidad de escuelas que los docentes tienen que, no sé si ustedes recuerdan, el año pasado, cuando nosotros arrancamos con ese tema, cuando hablamos de bajar la circulación, estrictamente tenemos una, una herramienta, Eh, legal, un acuerdo paritario que、eh, bajaba la cantidad de, de escuelas en las que los docentes tienen que concurrir. Entonces, hay herramientas como para bajar la circulación, para garantizar la educación y también para sostener algo muy importante que, que, va acompañado de la, que fue acompañado ¿no? de la vuelta a la presencialidad y, y de la dinámica de la escuela, que es la generación de puestos de trabajo para aquellos compañeros y compañeras docentes que. Eh, están en el sistema cubriendo licencias、eh, y teniendo un, un puesto de trabajo generado a partir de eso. Bien.、Eh, ¿En qué lugares o cuáles son las zonas de riesgo? ¿Qué localidades deberían,、eh, son las que ustedes eh, están eh, mirando de cerca o piensan que deberían interrumpirse las clases presenciales? Reiteremos eso. Nosotros, en realidad, el pedido estricto que hacemos es. que、eh, esas zonas las define a salud, pero obviamente que si uno mira el mapa de la provincia, la zona norte está muy complicada en cuanto al crecimiento de los casos.、Eh, hay algunas, algunas localidades llamativas,、eh, por ejemplo los datos de ayer, Eduardo Castel es algo que, que ha crecido exponencialmente. también la ciudad de Santa Rosa y la ciudad de Toay, y también ahí está Jacinto Arados en, en esa situación, de acuerdo a lo que el mapa de salud tira. Pero bueno, lo que nosotros pedimos es que ese análisis、eh, más detallado, el más específico, y la posibilidad de, de impacto positivo que tenga la medida,、eh, lo haga salud. Lo haga salud, obviamente, junto con el Ejecutivo Provincial. Nosotros vamos siempre a acompañar esas medidas. Y vamos a tratar de sostener desde nuestro lugar la, la educación pública, obviamente. ¿Y cabría la posibilidad de que dentro de la localidad hubiera algunas escuelas、eh, a las que se suspendieran y otras continuaran? Y en el caso de que la situación lo permita, sí, por eso nosotros、eh, no poseemos herramientas de análisis de tipo epidemiológico,、uh -huh. como s i tiene salud pública, por eso que estamos pidiendo, estamos manifestando obviamente. Eh, nuestra preocupación pidiendo esa suspensión y, y bueno, el, el, la herramienta esta del acuerdo paritario también creemos que es importante, pero les vuelvo a repetir: creemos que ese análisis de qué lugares, de qué escuelas o, o localidades deben suspender la presencialidad、eh, lo dejamos en mano s de quienes saben, que son、eh, aquellos que están en el tema, en, en los comités de crisis. Eh, se vive, la verdad, que una situación bastante angustiante porque bueno, la, la escuela forma parte del de,、eh, cotidiano de los chicos, del cotidiano de las familias, permite afianzar la trayectoria escolar,、eh, el acercamiento con el docente, los espacios que los chicos、eh, tienen. Y bueno, ya llevamos más de un año、eh, con esto, así que la verdad que, que a lo que apuntamos nosotros es、eh, justamente a. Eh, priorizar la salud en este momento tan crítico. ¿Y se, se puede llegar a dar que、eh, tal vez se continúe con la escuela primaria y la escuela secundaria se, se vuelva a la virtualidad, digamos, desdoblarlas?、Eh. Sí, no sé si en todos lados, o sea, no sé si una medida se puede aplicar al común de la provincia. Uh -huh. eh, creo que el análisis tiene que ser más puntual, incluso se puede trabajar con cada, en, en las localidades por ahí más pequeñas. Y estoy pensando porque yo soy de Ingeniero Luigi, estoy en este momento、eh, en Ingeniero Luigi y b u e nosotros n o tenemos un alto tránsito de docentes, por ejemplo, que dan clase en Parera o、eh, docentes de Parera que dan clase en Luigi, lo mismo con c a l e f u y lo mismo con Embajador Martini. Entonces,、eh, esa circulación ya sería de un impacto muy importante、eh, lo mismo sucede en santa rosa con la circulación entre santa rosa t o a y anguil y dentro de, de la misma ciudad o sea hay criterios a lo mejor que son aplicables a las distintas zonas y hay otros que van a ser más puntuales de acuerdo a, a la problemática no、uh -huh. eh, también eh, bajar la circulación o espaciar más、eh, o bajar el número de alumnos que asisten Eh, conjugar clases presenciales con clases virtuales. Creo que、eh, la posibilidad de que las escuelas piensen también、eh, una dinámica con menor presencialidad también sería una alternativa.、Uh -huh. Claudia, muchas gracias por estos minutos con Radio c a r m e s No, gracias a ustedes por el espacio. Hablábamos con la secretaria de prensa de la UTELPA, la Unión de Trabajadores de la Educación de la Provincia de La Pampa, que ahora. A contramano de lo que、eh, venía postulando hasta el momento, pide la suspensión de las clases presenciales、uh -huh. en las zonas de alto riesgo. Mencionaban algunas localidades en donde el virus está circulando:、eh, Eduardo Castex, la ciudad de Santa Rosa, Toay, también Jacinto Arauz.、Eh, bueno, es un cambio、uh -huh. de posición. Veremos cuál es la respuesta del gobierno provincial.